Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy 4 de julio del 2016. Es una producción que llega a través de Aler Satelital. Muchas gracias por la sintonía, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Música en Argentina, expresidenta Cristina Fernández niega las acusaciones de corrupción que existen en su contra. En Ecuador, el pueblo opina a un mes de haberse aplicado el impuesto al valor agregado. Y también les estaremos contando sobre que en México solo se han otorgado seis permisos para estaciones de radios indígenas. Vamos a empezar nuestro informativo Contacto Sur en Argentina. ¿Qué está ocurriendo en este país? Allí la expresidenta Cristina Fernández ha negado acusaciones de corrupción que existen en su contra y dijo que le da tristeza la situación actual del país. Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante, Pepe. Gracias, Javier. Buenos días para vos y para toda la audiencia de América Latina. Así es, la ex presidenta Cristina Fernández reapareció públicamente mediante una entrevista telefónica con el canal de noticias C5N y dijo que le da mucha tristeza la situación actual del país. En una entrevista que duró unos 50 minutos, dijo además que niega las acusaciones en su contra por hechos de corrupción y propuso una auditoría de la obra pública de todo su gobierno para saber si se pagaron sobre precios y si son ciertas las acusaciones que hay en su contra. Me parece definitivamente que lo que hay que hacer es una auditoría y no es una cuestión de que se puede, sino que se debe. Hacer, para dejar claramente establecido qué fue lo que pasó y si realmente hubo sobreprecios en la obra pública y las cosas que dicen. Y los medios de comunicación que durante todo el gobierno kirchnerista fueron claramente opositores, continúan en esa tesitura y diariamente llenan sus espacios televisivos y radiales con las acusaciones de corrupción hacia el gobierno anterior. La ex presidenta dijo que ella está pagando el precio de medidas importantes que tomó durante su gobierno. ¿Vos crees que, por ejemplo haber decidido eh, recuperar la CFJP, haber decidido recuperar YPF, haber decidido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en paritarias libres, haber decidido, por ejemplo, que lo que reclamaron los organismos de derechos humanos toda la vida, que era precisamente eh, el juicio eh, y, y, la, y la responsabilidad de quienes cometieron genocidio de la dictadura, ¿usted crees que todo eso no tiene un precio? Uh -huh. Yo sé que todo eso tiene un precio, y cuando uno toma esa si yo hubiera hecho lo que hicieron otros, seguramente no tendría problemas, de hecho de la Rúa no tiene ningún tipo de problemas, sin embargo, terminó con el megacanje, el, el, el, el, el corralito, y 30 muertos en la Plaza de Mayo. Y la, la expresidenta también se refirió a una de las medidas más angustiantes y devastadoras que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, los tarifazos que van hasta el 500% de aumento en algunos servicios como la luz y el gas. Ella dijo que es una situación que lleva a que muchos trabajadores deban destinar la mitad del salario en esas facturas. No te puede eh, haber, eh, llevar la factura del uso de gas la mitad de uh -huh. tu salario. Porque aún cuando yo soy una liberal absoluto, y te diga que el salario es uno de los precios de la economía. Bueno, si la factura de gas me sale la mitad de mi salario, estamos ante dos problemas. O la factura del de, precio del gas es muy alto o el precio de mi salario es muy bajo. Pero está claro que nadie puede vivir para que el 50% de su salario se le vaya en una factura de gas y de luz. Sobre su futuro político, que es una incógnita, porque muchos sectores Kirchnerista, que acompañaron su gobierno, le piden que lidere, que tenga más presencia pública. La expresidenta no dio mayores definiciones, pero dijo que el 9 de diciembre, un día antes de despedirse en un acto multitudinario que encabezó en la histórica Plaza de Mayo, fue clara cuando dijo que no se debe esperar Mesías ni Salvadores y que la sociedad debe empoderarse y hacer valer sus derechos. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Se cumple ya un mes de la aplicación del impuesto al valor agregado IVA en Ecuador, un aumento, un incremento de este impuesto que según entendidos ha afectado el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape salieron a las calles a consultar a los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, la red informativa Corape salió a las calles de Quito para preguntar a los ciudadanos sobre su opinión respecto a este incremento y señalaron que les afectó a su economía familiar. Prácticamente pues, nos van subiendo más más más cada día, no no solo el completo del, del 14% del IVA suben más, pues ya han incrementado más los alimentos de primera necesidad. ¿Usted se ha sentido ese incremento? Yo sí he sentido eso. ¿Cómo a pesar eso? de ser sola, no eh, siento que me falta el dinero, no me alcanza. Claro que sí se ha sentido porque, o sea, no es que sea solo el 2%, sino el... afecta a los otros productos. Afecta en todo, porque sería que todas las materias primas van grabando y todo eso se va aumentando. que uno cuando, cuando compra cualquier mercadería, uno ya sabe cuánto cuánto costaba, entonces ahora sí se nota la diferencia, que está un precio más alto. Por lo tanto, todo incrementa menos los sueldos de los trabajadores. El gobierno ecuatoriano manifestó que estas medidas serían temporales, y que durarían un año, sin embargo, los ciudadanos dudaron de esta afirmación, y expresaron que el incremento del IVA será permanente. Yo creo que ese es un engaño, como siempre nos ha hecho, y a lo mejor eso va a seguir adelante el impuesto nuevo que puso sigue aplazándose eso imagínense de eso no, no, no ha sido no ha terminado que ya el año se cumpla y ya se termine pienso que este igual va a durar mucho más o tal vez ya se quede así hasta que los ecuatorianos como siempre nos terminamos de acostumbrar esta medida también afectó a los comerciantes, como por ejemplo la señora María Oña, quien manifestó que las ventas disminuyeron porque los usuarios no quieren pagar los precios con incrementos. Sí, porque sale un poco baja las ventas, ¿no? ya no se vende como antes, se vendía ya, está bien bajo, ya no vendido y la gente se queja mucho también. Claro, si ya nos dejan un centavo más, nos han que es un poco más, entonces la gente se nota, no, no está eso. Y como nos teníamos cogido un poquito de precios anteriores, así, teníamos un poquito, poquito de cogido, han subido un centavito más y que no, que no quieren camicar no o ahí van dejando. Ya no es lo mismo que se vende como es, bastante bajo. Sin embargo, los representantes del gobierno en reiteradas ocasiones señalaron que todos los recursos recaudados serán destinados a las zonas afectadas por el terremoto y que el incremento del IVA no afecta al 90% de los productos de la canasta básica. La ley dispone que esta medida será temporal y durará un año a partir del 1 de junio de 2016. Vamos a México. ¿Por qué en este país se han otorgado tan poquitas frecuencias de radio para movimientos indígenas y comunitarios? Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos informa. América Latina le saludamos y les informamos también desde México. En este país y en este sexenio sólo se han dado seis, seis permisos para estaciones de radios indígenas. En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto sólo se han entregado seis permisos o concesiones para estaciones de radios comunitarias e indígenas, según informó el presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Elifetel Gabriel Contreras, mismo que explicó que entre 2015 Y en lo que va de 2016, la autoridad ha intervenido 100 estaciones de radio a las que llama ilegales en todo el país, por ser estaciones que no cuentan con un permiso de transmisión, aunque muchas de ellas lo busquen durante años, pero sin que les hagan ningún caso. Por su parte, directores y directoras de radios indígenas acusaron que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no garantiza que sean viables las más de 30 radios comunitarias que están por recibir el permiso de transmisión ni que puedan pasar del espectro analógico al digital, ya que no se les autoriza financiamiento público ni tampoco tener ingresos por publicidad como hacen las radios comerciales. También lamentaron que a diferencia de otros países donde se motiva para que haya muchas radios comunitarias e indígenas, en México nueve de cada 10 frecuencias de radio y televisión están en manos de dos o tres familias. Reina Melchor, directora de Radio Teocelo en Veracruz, dijo que las leyes en telecomunicaciones en México desde 1960 a la fecha han sido diseñadas y aprobadas para preservar, por no decir regalar, el espectro radioeléctrico a los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión limitando así el acceso a los medios públicos y excluyendo casi por completo a las radios comunitarias. Es la información desde México para el Contacto Sur. Desde Radio Guayacocotla reportó Sandra Luz Cruz. Y comienza el Festival del Caribe en homenaje a Ecuador Vamos con nuestro compañero Pedro Martínez pire de Radio Habana Cuba Desde ayer domingo y hasta el próximo sábado se desarrolla en la oriental ciudad de Santiago de Cuba La edición 36 del Festival del Caribe Dedicado este año a Ecuador y a la cultura afroecuatoriana Según el periódico Sierra Maestra que se edita en Santiago de Cuba, al evento asisten 600 participantes de 25 países y unos 2.000 artistas populares provenientes de varias regiones del archipiélago cubano. Conocida también como la Fiesta del Fuego, este festival, que fue inaugurado mediante una gala cultural celebrada en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba, está también inspirado en el 90 cumpleaños de Fidel Castro, que se cumplirá el 13 de agosto próximo. Ayer fue inaugurada la Casa de Ecuador en la sede santiaguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y el destacado artista de la plástica Alberto Lescai dejó abierta su tradicional exposición en los salones de la Casa del Caribe de Santiago de Cuba, una ciudad que recibió la solidaridad del gobierno de Rafael Correa Delgado luego de los severos daños causados por el paso del huracán Sandy hace cuatro años considerada como la más caribeña de las ciudades cubanas es también Santiago de Cuba donde reposan los restos del apóstol de la independencia José Martí tiene su sede el famoso cuartel Moncada donde Fidel Castro libró una de sus más importantes estas revolucionarias, y se halla el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, donde el Papa Francisco celebró una Santa Misa el 22 de septiembre pasado, al término de su visita a Cuba. Santiago de Cuba, que fue reconocida por el Consejo de Estado el 26 de septiembre de 1983, con el título honorífico de Ciudad Héroe, y celebró el 25 de julio del pasado año, el 500 aniversario de su fundación. Y ahora, Santiago de Cuba estará de fiesta hasta el próximo sábado, gracias a la celebración de la fiesta del Caribe, Paralel, Contacto Sur. Y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pírez. Movimientos sociales, organizaciones populares continúan denunciando que el golpe parlamentario, el golpe de Estado en Brasil no se detiene, sigue avanzando y sigue cumpliendo sus planes y los movimientos sociales anuncian que no negociarán con el gobierno de Temer. Esto fue recogido Por uh, Renata Mieli del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación en Brasil en diálogo durante el programa El Foro Latinoamericano y Caribeo, que es nuestro programa Integrando Nuestra América. Allí Renata Mieli dijo lo siguiente. Y empezamos con Renata Mielgui, que es del Foro Nacional por la Democratización de las Comunicaciones en Brasil. Renata, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Por tanto, eh, precisó hacer un golpe. Hay un golpe en curso en Brasil. Es importante denunciar eso a todos los hermanos de nuestra América, que el proceso en curso en Brasil es un golpe político, eh, que tiene como punto chave, clave lo papel de los medios de comunicación, de la justicia, a brasileña que está aliada ao al golpe eh, e incluso de la derecha de outros países. Portanto, em Brasil ahora, nossa agenda é de resistência, é de resistência e de denúncia, porque incluso eh, uma parte considerable de los movimientos sociales não reconecem o governo. Não hablamos com o governo golpista, não vamos a negociar com o governo golpista. Vamos a denunciar e vamos a tentar barrar o golpe. E então, eh, que, aí que enquanto isso, eh, aí eu na renda tramitando no Congresso Nacional, onde nosotros outros ali sim sí, vamos a pleitear, vamos a proponer, vamos a lutar por avances, pero explorando eran las contradicciones existentes. Então, eu penso que a estratégia, ela é es combinada entendes ¿Entiendes? Ven, eh, eh, tenemos que buscar eh, a unidad. Eh, yo yo pienso que la unidad de la izquierda, de los movimientos sociales, de los sectores progresistas es la clave para cualquier movimiento que, que que vamos a hacer de aquí para frente. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros informarles es un placer. Alerro contacto sur en el mundo desde nuestro mundo